Eh, lo que más se dificultó en la, en la programación fue entender un poco la sintaxis, en donde se aprendió al principio, en programación estructurada, que es lo que se da al principio, y pues entender un poco cómo va el código y la, la secuencia de cómo debe ejecutarse. Eso, amigo.